Bueno, masiva convocatoria de los no docentes en concordancia con lo que fue la, la marcha de ayer también. Exactamente. Nosotros hemos hecho esta marcha por una disposición de nuestra federación para las 57 universidades del país, donde quedaron todas liberadas de acuerdo a hacerlo a la característica que mejor se acceder. Ayer lo hicieron los docentes, que dicho sea de paso, tienen toda nuestra solidaridad, tienen todo este, nuestro apoyo, pero ellos es son un gremio diferente a nuestro. Esperemos que estos encuentren el cauce necesario para poder solucionar este problema problema. Y más allá de todo que está afectando al estudiante que es la materia prima de nuestra razón de estar en la universidad. Porque esto es como el carpintero. Si no tiene madera, el carpintero no puede hacer nada. Y la materia prima nuestra son los estudiantes. Razón por la cual hacemos voto para que los compañeros docentes puedan definitivamente solucionar sus problemas si la tome el cauce que retomamos también queremos abogar por un presupuesto mayor al actual que paga todas las necesidades y ponga en marcha todas las carreras de todas las casas de altos estudios y finalmente que las sanitarias sean libres y que se lleven adelante en todos sus sentidos no solamente para los trabajadores docentes ...no para los trabajadores de todo el país ⁇